Дякую A lo menor, tienes mucho calor, y la fiebre te puede subir y subir, a lo mejor tienes mucho calor, te puede subir y subir, te puede subir y subir, y te puede subir subir. Permite mirar el termómetro, niña, permite Permite mirar el termómetro, niña, permite La niña tiene fiebre Tiene fiebre La niña tiene fiebre